es un aceite que vos lo tomás y es como una medicina cualquiera, no, no es no está no, no es que te has fumado sí, sí, no sí está claro, no, no, no, claro, claro. Tiene, no un afect, tiene un efecto, tiene eh, un efecto en estos casos como vos decías, de, de, de, algunas enfermedades muy, muy complicadas, tiene algún efecto se, el, el, el famoso mamá cultiva, como vos dijiste, está hecho para, para, pero se, se, se aplica en chicos, en chicos con, con, condiciones muy, muy puntuales, pero bueno, es cierto, sí. no, no es que está fumado como vos decís, sino que tiene que, tiene un efecto medicinal directo, sí. digamos.